que está, eh, Mica, buenas tardes, Juan Pablo Bertolini, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Berto, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, como no, y además es acá con esta experiencia que estás haciendo que estás llevando adelante en la residencia de la Universidad Nacional de La Pampa con este, la producción este, autónoma que te mandaste con una pequeña muestra de lo que puede ser una, una huerta mica. Contanos, por favor, cómo es que entrelazás estar estudiando Tecnicatura en Producción Vegetal con esta otra actividad que te llena las manos de tierra. Bueno, eh, primero que nada quiero decir que re importante tener eh, un espacio, un pedazo de tierra y acceso al agua. Así que cuando llegué a la, a la residencia, lo primero que fui a hacer fue ir al patio y ver que había un pedazo de tierra re grande, preguntar si había alguna manguera o algo, y ahí por suerte eh, el encargado me tiró toda la onda y nada, como que se armó bastante rápido en realidad. Eh, yo ya había hecho plantines, tenía un par de plantines y aparte de tener muchos amigues que también producen, eh, en base a eso, nada, pedí las palas y armé un circo ahí de amigas para que me hagan el aguante mientras palié toda la tarde. Así que, bastante rápido lo hice. Por suerte tengo agua y ahora está todo recrecido, reverde, relindo. Ahí, en, también me estaba riendo hace rato porque me agarró la lluvia. Recién llego a la casa de un amigo que me dejó la huerta al cuidado, así que también estaba recién viendo ahí las plantitas. De hecho, ahora estoy haciendo eso. <ríe> eh, nada, eh, comer de, de mi huerta creo que es lo, lo primordial, además de lo que estoy estudiando, ¿no? Que me cambié de carrera, creo yo, también para entender un poco más de cerca la tierra, ¿no? Que por ahí estamos como olvidándolo de a poquito, <ríe> Es que nos que hemos decíamos. ido alejando, Mica, por ahí la gente, las personas no se lo propusieron, pero eh, el mercantilismo al que nos fue llevando esta rueda loca que se llama al mundo capitalista, este, nos fue alejando de las costumbres de antaño, de las costumbres de nuestros bisabuelos, por ahí, eh, a quienes les resultaba fundamental esta actividad que empezaste a desarrollar vos. Eh, sí, por ahí eh, conozco varias personas que tienen huertas en sus casas y por ahí cuando me hicieron, me sacó la, fo me, me sacó la foto para eh, prensa universitaria el propio encargado y yo me, nos reíamos porque era como le digo, bueno, esto espero que no salga a ningún lado, digo, porque la verdad que si le tendríamos que sacar foto a todas las personas que tienen huertas, por ahí seríamos un poco más, ¿no? Eh, pero sí. Lamentablemente estaba leyendo encima noticias ahí y esto de la prohibición que se echó para atrás, eh, nada, como que dio un poco de esperanza, pero a la vez como que sabía que no iba a durar mucho tiempo, porque más allá de que nos produce enfermedades y nos contamina el medio ambiente, hay un montón de gente que está laburando de eso y que le da de comer a su familia, entonces como una cadena re grande, porque... Este sistema creó una corrió el campesino del campo, entonces ahora es especulación. Eh, por ahí, esto que decías vos recién, que yo no sabía nada de este ministerio, dijiste... La, la, la dirección de agroecología ¿Sí? para el Ministerio ah, de Agricultura. Ahí va. Bueno, eso está bueno por ahí, pero no darle siempre el espacio a gente que realmente no le interesa, porque este debate ya se dio hasta en la Facultad de Agronomía, de la que soy parte, en la que he participado en asambleas que son muy reducidas personas que no tienen como una mentalidad muy abierta, más allá de que son jóvenes porque propio de la academia te inculcan que todo tiene que ser rentable de hecho, creo que esto se echó para atrás lo de la previsión porque no, a la gente no le interesa la salud le interesa el bolsillo claro. eh, lamentablemente Sí, lo, eh, vos estás refiriéndote a la prohibición este, temporal que hubo en la provincia de La Pampa para la comercialización de agrotóxicos. Este, los productores y las asociaciones intermedias eh, Mica, están eh, tomándolo siempre como los insumos. Ellos hablan de los insumos que hacen falta para llevar adelante la producción agropecuaria. Lo cierto es que nosotros directamente les llamamos agrotóxicos porque tenemos otra mirada. Y si uno empieza a juntar información, Mica, en la Argentina son muchos los lugares en donde se está llevando adelante... Una experiencia totalmente distinta que tiene que ver con la producción orgánica eh, de, en vastas extensiones y con muy buenos rindes. Y estas personas a las que vos te referías que muchas veces son jóvenes, este, pero también hay profesionales, gente de campo, como se suele decir, se podrían llegar a asombrar cuando este, vean los números, sobre todo, y cómo esta cuestión de la producción de alimentos en la Argentina podría ser de otra manera el debate está sobre la mesa y cada partícula de información nos sirve muchísimo para argumentar y para apuntalar esta discusión por eso pensamos que sería muy oportuno charlar con vos, porque además este, tenés una manera de enfocarlo que te permite decir esto te, debería ser mucho más frecuente hay muchas personas que tienen huertas, y ¿qué haces con todo lo que sale de esa huerta? porque yo veo las fotos y hay, te, te, te podés... Este, satisfacer vos y a un par de personas más seguramente con lo que sale de esa huerta, Mica. Sí, eh, por ahora eh, lo he estado consumiendo yo y a la vez he estado vendiendo. Salgo con un par de ataditos y he vendido en la calle también porque para, no, no. También con este mensaje lo hice yo, ¿entendés? Como que la gente por ahí se incentiva. También regalé un par de plantines que me habían quedado, porque por ahí ya era como ocupar demasiado espacio, decía yo, por los zapallos también que ocuparon un montón de espacio. Y también compañeros que se acercaron a hablar conmigo, que hice un, un pocito ahí para hacer compost, así que también me aportan sus residuos orgánicos. Claro. Eh, claro. O sea, como para intercambiar un poco, porque son de distintas carreras por ahí, y a la vez... Eh, Esto nos atraviesa todo, es como el feminismo, o sea, todas las personas necesitan en algún momento saber de dónde viene lo que están comiendo, si realmente es que se están nutriendo bien, digamos. Eh, por ahí hablaba esto de recién, lo de la importancia de la soberanía, ¿no? No la había nombrado, pero creo que es lo más importante. No se habla a gran escala como... Habla de la agroecología, primero se empieza por la, por el patio, por el pedazo de tierra que vos tenés, la importancia de la del acceso al agua. Por ahí desde la municipalidad, es, ninguna municipalidad por ahí está llevando tan a cabo eso, ¿viste? de, de no sé, eh, habilitar escampados para que en los barrios existan puertas comunitarias para darle trabajo a los pibes que no están yendo a la escuela o o mamás que están en sus casas, o por ahí para solventar un poco ese, de esa violencia económica que existe, no eh, más que nada para las mamás solteras, que es re importante, o sea, por ahí dicen que tenés que tener, estar abocado, digamos, a, a la tarea de la producción, pero en realidad todos tenemos adentro la información eh, cuando... He compartido con personas... Yo de mismo llegué a Espacio de Huerta y no tenía ni idea qué lo que era una lechuga y qué lo que era, no sé, un yuyo, ¿entendés? Y, claro, claro. Y que a la vez los yuyos sirven, no son malezas, eh, te lo quieren vender así, las malezas, muchas de ellas se comen, de hecho. Eh, pero bueno, sea... esa información por ahí está un poco, no sé, como limitada, digamos, ¿no? Sí. El de, de, de, de propio desde las facultades, digamos. Un poco enterrada. Sí, enterrada, la sacan más que enterrada, le echan pesticidas. <risa> tal cual, verdad, tal cual. Este, hace poco, por ejemplo, estuve pensando en, este, informándome con mi compañera, hablábamos, descubríamos que la verdolaga, que está ahí nomás y que es considerada una maleza, en realidad es una bueneza y que queda muy bien en los guisos, por ejemplo. Así... En las ensaladas se come cruda también. Claro, claro. Y, y así tantas cosas, ¿no? Este, sí. Hay una infinidad de, de materia vegetal alrededor nuestro que hay que cambiarle la mirada, nada más, saber enfocar para, para ver el valor que tiene, sobre todo si uno piensa en, en armar una mesa para sentar a distintas personitas a comer. Mica, ¿qué pensás que está pasando con los compañeros de la, de, de la residencia? ¿Qué Que ven las compañeras y los compañeros de la residencia que ven ahí cuando ven tu huerta les está pasando algo te dicen algo te comentan? se acercan y hablar, yo creo que las primeras fueron las personas que se acercaron, fueron los pibes que habían intentado tener huerta antes y que nada me decían que por ahí no les había funcionado y, y yo las miraba y les digo es porque no la regaron, ¿no? y <risa> se reían porque o sea la La planta necesita muy pocas cosas, o sea, más allá de que un buen suelo, que yo me encargué de abonarlo, ¿entendés? Porque por ahí yo conozco un poco más, pero eh, es tener mucha paciencia. Son seres vivos, ¿no? no es más que eso. Tiempo, dedicación, sentarse, agacharse, con la espalda recta y uno por uno y mirándola. De hecho ahora estoy observando la bota de mi amigo que me la dejó porque la había atacado la arañuela, así que acá estoy. Eh, tirándole una onda por ahí comprender viste un poco la información está en internet ponerle yo a los pibes eh, si hay, tiene, por suerte mi huerta por ahora no tiene ningún problema porque creo que todos esos talks que tengo eh, hicieron que nada, estén bien <risa> digamos que esté equilibrada digamos pero charlando entre amigues propios que por ahí fueron a tirarme una onda qué sé yo les decía eh, hasta que no tenés un una huerta no sabés cómo tratar con ella, ¿viste? Por más que vos hayas leído todo lo que vos quieras leer, eh, las plantas te van diciendo, ¿viste? Entonces por ahí a los pibes les llamaba eso la atención, que yo me la pasaba en la huerta, que creo que se levantan, me ven ahí, se van a acostar y yo estoy ahí, o sea, siempre estoy ahí, porque nada, la paciencia, la dedicación, eh, yo le doy mi tiempo y ella me alimento, creo que es la medicina ideal, o sea, la comida es la medicina, oh, es sí. lo mismo. O sea que ya está empezando a hacer un, un ejercicio, va a estar eh, funcionando esto que se le genera a las otras y a los otros estudiantes y esperemos que, que en algún momento dé sus frutos ese, esa, esa prueba a la que los está sometiendo y las está sometiendo con tu huerta funcionando a pleno. Este, la verdad es que te, te felicito por la iniciativa, Mica, y además insisto en esta mirada que hay que tener de que en pocos metros cuadrados, como vos decís, con un poco de atención y arremangándose se puede mejorar muchísimo lo que ponemos en la mesa todos los días. Arrancando desde lo más sencillo que es este, el tomate, que mucha gente cuando decís tomate piensa en una lata, ¿no? Así que en buena parte del año la podemos este, estar solucionando al tema tomate con una huertita más o menos decente. Mica. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ah, no, no hay por qué. Gracias a vos por este rato. Felicitaciones por por lo producido y por lo que va a venir de esa huerta. Y bueno, este, tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo más o mandar un saludo, un cariño. Bueno, gracias por eh, esta notita. Ah, eh, me encanta la radio, siempre la estoy escuchando. Ah, y por ahí no solo esto de la importancia de la iniciativa ¿no? eh, y de tener el acceso a la tierra, que es muy limitado para la mayoría de las personas de este país, eh, y el acceso al agua eh, y a las semillas, que también quieren ser, pueden ser privatizadas en cualquier momento, por esto de la especulación, ¿no? la merc mercantilización de la vida, pero eh, por ahí hacer un llamado a las autoridades, al Estado, para que lleven adelante políticas que puedan eh, abarcar eh, todo lo que tenga que ver con la temática de la soberanía, todo esto de poder, eh, nada, llevar proyectos a los barrios, me parece lo más importante, por ahí que hay muchos descampados, por ahí que hay <risa> lugares que molestan, como dicen, viste, de los descampados que tenés que limpiar, lo que sé yo, bueno, me parece que nada, un lugar más limpio que un lugar que esté cuidado, que esté regado, que tenga alimento eh, para contestar, para argumentar, creo que lo que mejor que hay es hacer accionar y en este momento crucial es que el Estado tire una, una onda y eso, políticas para que podamos acceder todos no a, al alimento sano, que no tengamos que ir a la verdulería y comprar un tomate de larga vida que viene desde andas a ver dónde y nada, esto, el, la tierra que se está degradando para que le demos de comer a, a animales de otros países. Ahora me parece que estamos yendo para cualquier lado. Así muy que bien, empezando por ahí, eh, eso, pedir al Estado <ríe> un poco de, de atención, digamos. Y que abran los oídos y, bueno, muy buena la mirada, muy completa, Mica, la mirada que nos estás aportando. Gracias de bueno. nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, Mica Sánchez. Hasta pronto. Dale, Éxito, ya no veremos. Su, suceso Ay, con esos tomates, esas lechugas y demás. Es, ya me estoy como agarrando un, un pequeño hambrecito de una buena ensalada, de esas que podemos complementar con un puñado de semillas, de esas cosas que vienen de la huerta y que cuando te las vas a llevar a la boca te da la sensación...